Como le dice que le va, Pablo, ¿cómo anda la cosa, Jofre. Buenas noches. Buenas noches, Martín. ¿Cómo va? ¿Cómo va, ¿Cómo va eso? A todos? Acá andamos bien, tirando, preparando, manejando el, el mural del domingo. Bueno. Que se rehace por primera vez. Es cierto. Siempre se fue sumando al otro y se le sumó el del costado, pero ahora eso se hace la esquina de nuevo. ¿Cómo viene la cosa para el domingo? ¿Qué se puede saber? ¿Qué, qué, ¿Qué puede usted adelantarnos? Y mañana vamos a ir con alguno de los muchachos a... a... A preparar la pared, uh -huh. a, a, a sacar lo que está, a rasquetear, a hacer el laburo sucio, digamos. <risa> y a preparar la base para el domingo ir de muy temprano y meterle para terminar el mismo día. Uh -huh. Algo que ya está, estamos armando el boceto en grupo. Con ah, sí. un par de fileteadores con el señor eh, Beto Chapán, uh -huh. que es un gran muralista de ahí de La Plata, muy conocido. Uh -huh. Eh, un gran fileteador, un maestro uh -huh. eh, digamos con ¿quién más? Gastón Pérez Lugo uh -huh. eh, Sergio Lugo Pérez que son dos muralistas ahí eh de zona sur sí. y, y de todos lados también uh -huh. eh, María Cecilia Campos y Marianela, no me acuerdo el apellido Petrazo, de Marianela. Mariana Petra. Mari. Sí, que estuvieron las dos. Eh, este, y Cristian Blanco, otro ven, ¿no? muchacho. De La Plata también, otro crédito uh -huh. de La Plata, Cristian uh -huh. Blanco también. Bien. Eh, bueno, y ahí estamos. Un lindo, un lindo grupo, Pablo, ¿no? Un lindo sí. grupo asarmado, bien interesante, encabezado, digamos, por un crack, ¿no? Como es este el letrista y muralista Beto Palavecino, más conocido Palavecino como, Palavecino. como Japán, Japán, ¿no? Uno, uno de los un exponentes grosso, del filete. ¿no? es uno uno de los exponentes y los de los tipos que rompen todo uh -huh. que que que suman un montón al fileteado al arte popular y, y al, y, y al envejecimiento de la gente que ve sus obras un uh -huh. capo un capo de uh -huh. todo así que eh. bueno con ellos van a estar armando eh, bueno sorpresa imagino algo eh, estarán ya este boceteando algo Habrá... Está, pero eso se verá el domingo mismo. Se verá el domingo mismo. Pero bien. está, está, está, está. está. Va a ser algo innovador respecto a lo anterior. Bien, eh, bien, Pero sí, ya está, ya está. Está preparado. Eh, y bueno. No va a ser lo mismo. Va... No va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo No, eso fue la tapa de tango y otra yerba la sí. otra vez. Y bueno, eso sí. eh, que salió en el, el primer domingo con Alonso, creo que sí. a las 11 de la mañana pintamos la pared. Sí. Eh, y a las 2 de la tarde estábamos empezando mural así sí. y terminamos como no sé a, como a las, las 7 15, de la tarde, sí, terminamos Claro, ahora eso. vamos más preparados, ahora vamos un poquito más preparados. Qué <ríe> locura esos bueno, murales. Bueno, 11 Dios. años pasaron entre una cosa y la otra, así que 11 años después este bueno, va a haber allí en la en esa en esa ochavita este de de la esquina de 6 y 528 eh claro, la esa esa pared de cacho, este mm -hmm. bueno, otro otro mural que va a recordar entonces La obra de Alorza. ¿Recordás cómo lo conociste? ¿Cómo conociste la música de Alorza, Pablo? La música de Alorza la conocí por mi hermano Leandro, que es un, un, un, un tipo que ahí vive por Arturo Seguí, uh -huh. de La Plata. Por él conocí la Guardia del Eje, me llevó a verlo él. Eh, y la verdad que eh, fue fue rompedor de cabeza ir a ver la Guardia del Eje. Fue terriblemente grosso. Uh -huh. Aparte de lo que armaba con el Tango Creollo Club, ahí en el Hemisferio... Eh, y en otros lugares, eh, allá por, como era, ahí enfrente frente a la estación provincial, uh -huh. no me acuerdo el lugar como se eh, llamaba. Ciudad Vieja. Ciudad Vieja. Claro. Ciudad Vieja, uh -huh. sí, bueno, pero por aquellos tiempos fue, eh, no sé, habrá sido 2007, calculo yo, uh -huh. eh, que yo conocí, eh, que fui a ver, primera vez que fui a ver la Guardia y, y me enteré una semana antes, digamos. Eh, sí, más o menos por 2007. Eh, no fue mucho lo que lo vi, un par de años nada más. Uh -huh. Bien. Eh, y, ¿Y qué lugar crees que ocupa hoy? Este, vos sabés que hace un rato hablaba con unos amigos que me preguntaban por qué uh -huh. surgieron estos domingos con Alorza. Y vos sabés, no sé si te alguna vez te lo conté, eh, surgen porque eh, en, en el año eh, 2010, este, cuando, cuando vamos a hablar con, con, con los papás de, de Jorge y con su hermano, este, uh -huh. teníamos cierto... había como cierto miedo de que la obra de Jorge se perdiera. Este, creo hoy, 11 años después que entonces no habíamos como dimensionado ¿no? este, la importancia que tenía la, la obra de Jorge. Ha pasado el tiempo y empezamos a comprender que, que esa obra no solo no murió, sino que se reproduce y, la, y, y Jorge es uno de los, de los cuatro o cinco tipos que se nombra cada vez que se intenta explicar de qué va la cosa de ese tango siglo XXI, ¿no? ese proceso cultural y social que de alguna manera comenzó a gestarse a comienzos de ese de ese siglo y que se sigue desarrollando en la actualidad y que no este este que tiene una claro, una proyección claro. a futuro me parece muy muy interesante en ese marco digo dónde dónde ubicás la obra de de alorza dónde ubicás la la, la obra de la guardia origen vos que bueno solés como bien dijiste vos uh -huh. como bien dijiste vos eh, el gordo está entre los cuatro o cinco que tenés que nombrar como eh, referentes de, del, del momento de, de, del paradigma no sé uh -huh. Eh, bueno, eh, hay un, la obra de Jorge, esta que estuvo pintada en la esquina también, uh -huh. eh, eh, ¿cómo es? Eh, el recitado... Eh, vuelve el tango. Olvidé, boludo. vuelve, vuelve el, tango. el tango. Vuelve el tango. Lo pinté todo, boludo, sí. de punto a punto Bueno, eh, Vuelve el tango. Vuelve el tango está considerado, digamos, en toda la movida tanguera como uh -huh. un punto, como un paradigma en la historia de él. Uh -huh. Eh, de, de, del mismo Y es, es como que estaba muy relatado Se ha reproducido mucho Se toma como referencia a su obra Pero en particular esa obra también es, es, es De hecho es una obra paradigmática Del tango, como decía él Post-Crisis 2001 eh, Y como dijiste vos De este, de este siglo, este milenio sí uh -huh. no, olvídate El gordo está, eh, está donde tiene que estar ¿Recordás como Este... ¿Recibiste la, la propuesta de, de venir a, a, a pintar, de hacer el mural? Eh, ¿Cómo fue eso? Creo que hablé con Leguito Yaniveli porque uh -huh. o, creo que por ahí fue la cosa, y me contactó con vos, no me acuerdo. Uh -huh. La verdad que si me preguntaste los detalles, no me acuerdo. Me acuerdo que la noche anterior festejé mi cumpleaños y nos fuimos con un par para allá, Juan Villarreal, <risa> Arce, claro. Juancito Avilano, uh -huh. ahí, un uh -huh. par de personas así, me acuerdo. Uh -huh. Y caímos y estuvimos todo el día ahí, pero los detalles no me acuerdo, iba de un cumpleaños. Uh -huh propio. Eh, ¿Qué te iba a decir? Sí, eh, sí era eso, sí, no me acuerdo, sí, pero sí, no, más... los detalles no me acuerdo, no uh -huh. me acuerdo, pero sí, el día, la jornada, todo. Sí. El día, sí. Pero bueno, sí. ya, ya para, para entonces sabías eh, quién era Lorsas, el, el significado de la, de la guardia y este, llegaste con, bueno, con esa, con esa idea de, bueno, con esa idea que se fue dando forma ese, ese mismo domingo. Este, claro, ¿no? acercaron un disco, me acuerdo, ¿no? <risa> y bueno, pintemos esto y pintamos eso, sí, fue. Ajá, sí. tal claro. cual, fue así. Sí, Pues eh, eh, ahí, lo tomamos con alambre como pudimos sí, en el sí. día, pero se resolvió en el día. Se resolvió, se resolvió en, en el día con la, con la, la grata asistencia de Cacho. De Cacho, este. De, Cacho sí. de Mari, de Cecilia, sí. de la hija sí. de Mari, me acuerdo, claro. sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. -todos, todos colaboraron. ¿Qué crees que le puede aportar un, un, eh, este, este, este mural que va a, a aparecer allí nuevamente? Este, después... Yo creo que lo que para mí puede aportar, por cada vez que voy por ahí y me pego una vuelta, que fui el otro día por ahí cómo estaba la pared, es que en el barrio es como que eh, no junan tanto, es terrible eso. Uh -huh. Sí en la plata, sí. en, en general, pero en el barrio es como que hay gente que no, no, no, eso, no toma dimensión, vaya a saber por qué pasa eso. Pero vos sabés eh, que cuando salimos la, aquella primera vez en el 2010, que salimos... Ajá. este A, a pegar algunos afiches y a repartir algunos volantes con Olga, con la mamá de Jorge. Sí, sí, sí. Eh, Molita, que eh, muchos sí. Este, de los vecinos se enteraban ahí de la beta musical de, del menor sí, de los sí, pandelucos. Claro, claro. <ríe> Porque así claro, lo conocían claro. a Jorge, ¿no? Era Jorge claro, claro. o el menor de los pandelucos. No sabían de, de Alorza, ni de la guardia hereje, ni de esa beta musical de, de, de Jorge. Incluso algunos. Recuerdo que por ahí por el barrio este, Dice, pero qué, tu hijo es Alorza, le decía <risa> <risa> Qué locura Qué, qué locura. locura esa, ¿no? Este, así uh -huh. que, que, que el mural viene también a, a dar cuenta un poco De, de, que, de que Alorza andaba por allí Por ese, por ese barrio eh, del que nunca se no fue No solo el mural, ¿no? sino también toda la movida del domingo uh -huh. eso que, que se repite, que se haga, es eso es eh, que, que, Para que se cuenta el barrio Porque va gente de todos lados, la verdad Se pone muy lindo eso uh -huh. Así que bueno, el domingo van a, van a andar por ahí, este, usted con una serie de, de amigos que ha reunido para pintar este este mural nuevamente. Ese mural es parte de estos de estos encuentros en donde siempre los pienso como este que es qué loco no porque digo es un poeta el que nos está juntando. Por lo menos una vez en el año un poeta nos junta en una plaza, ¿no? Sí señor, sí señor, y en la plaza de la Gina de su, de, de su casa. Uh -huh. Sí, y, y enfrente de donde comenzó a hacer las... se, se, se mandó la, la, la, las primeras cagadas, que después con bueno. la canción. Totalmente, y, y nadie quiere saber los detalles, olvídate. Es cierto. Eh, Pablo, desde hace muchos años también llevas adelante La Videoteca Hereje, un canal de YouTube, este, que uh -huh. de manera amateur, va dando cuenta también de esa escena musical de la que hablábamos. Eh, sí, pero el mismo está como hace tres años, creo que no le subo un video. Hace poquito subí uno, pero digamos, está total, más amateur que nunca está. Pero bueno, trataremos de reactivarlo en algún momento. Pero ahí sí, sí hay un montón de cosas de, de la movida, de, de, de la Guardia hereje incluso hay algunos videos también. Uh -huh. eh, así que sí, pueden ver algo por ahí, uh -huh. Videoteca hereje ¿Cómo surgió eso? ¿Cómo, su ¿Cómo lo fuiste armando? Eso fue un cuelgue uh -huh. que con un par de amigos íbamos haciendo... Eh, y después quedé solo, pero seguía subiendo, subía, subía, subía, subía, <risa> sí. subía. me pasaban videos, subía, y ahí iba, eh, y ahí se armó algo lindo, uh -huh. ahí, ahí bocha de cosas, para ver, de la movida tanguera actual, fragmentada hasta el altura del partido, porque hace tres años que no subo nada, uh -huh. pero bueno, pero hay, hay, hay para ver y para entretenerse. Eh, ¿Te puedo preguntar por un, por un libro que estaba ahí dando vueltas? ¿Qué pasó con eso? Eh... Estuvimos hace poco retomando diálogos con Vanina con... Steiner uh -huh. pero como que estábamos ahí muy en quilombos en los suyos nos agarró la pandemia y todavía no pudimos cerrar la cosa ah ahí está bueno pero ¿cuánto pero se... está todo el laburo hecho está, sí. eh, eh, está la, la mitad del laburo está hecho uh -huh. ya. ¿Han, han entrevistado a mucha a mucha gente aquella, aquella a vez, gente este, sí, sí. bueno y ahí ahí hablando de Olga tuvieron como una de la, de la de las fuentes eh, importante Claro, este... por un lado de la familia, por un lado los amigos del barrio uh -huh. y, de la, y de la movida, y por el otro los, la, la, los amigos de, de, del liceo, que eran Ahí como está. tres mundos diferentes. Ahí está. Terrible. Uh -huh. y... Bastante gente de, de los tres mundos, digamos. Uh -huh. En ese sentido, Olga fue como, como la tercera autora de este, de este trabajo porque no. habilitó mucho... Muchas puertas, había muchas autora. puertas, ¿no? Claro. Es la tercera autora, uh -huh. definitivamente lo es. Uh -huh. De hecho, es, es la protagonista de, de, del relato, prácticamente. Claro. Sí, uh -huh. le, le había puesto mucha, muchas ganas, muchas ganas. Andaba por todos lados. ¿Acaso temiendo también ella que la obra de, de su hijo sí, caiga, sí, sí, caiga sí, en el olvido, sí, sí. ¿no? Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Ella, ella también tuvo ahí como una, una, una misión a cumplir. Eh, y ahí estamos seguiremos laburando y eso va a salir en cualquier momento Pero va a salir No es posible un mundo mejor con árbitros bomberos, se llama el libro Exactamente Sigue teniendo ese título es, Sigue teniendo ese título uh -huh. sigue, qué, qué grande, qué título que armó para una canción el hijo de Puta, No, mundo. tremendo, qué, tremendo. Ter ter Terrible, terrible Es, es, es evidente que, que a través de una metáfora futbolera Alorza nos estaba diciendo otras cosas, ¿no? Ajá, claramente, sí. claramente, claramente eso en, en, eh, todo el tiempo así es uh -huh. y uno a veces escucha una, dos, tres veces hasta que más o menos cree haber escuchado todo lo que quiso decir el gordo en alguna canción, en algún poema uh -huh. de los que ha escrito así que bueno Pablo, muchísimas gracias por atendernos sí. y por la predisposición de siempre buenas noches Martín, nos Bien. vemos, un abrazo vemos. para todos